de las 11 de la mañana. Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 en este programa que es el Dial de la Mañana. Para informarte en este caso que la Banda Sinfónica de La Pampa, organismo de la Secretaría de Cultura, comienza nueva temporada con una extensión y variada programación anual, con cita como siempre el último viernes de cada mes y para que nos comente cómo se están preparando cómo, está, cómo están ahí, también preparándose en este en esta nueva temporada nueva apertura así eh, ya año. está el nuevo año también tal cual ya está en comunicación con nosotros manuel jerez el director de la banda sinfónica provincial hola manuel cómo estás bienvenido gabi Torres, y lópez y equipo te saludamos qué tal muy buenos días un gusto saludarnos y reencontrarnos en esta nueva temporada y tal cual, tal cual. Tal cual. Eh, Manuel, bueno, ¿cómo, ¿cómo se están preparando? Comentanos para este concierto de apertura. Bueno, eh, siempre renovamos expectativas por lo que implica un, un nuevo comienzo y, y desde lo artístico, como ustedes anticipaban, siempre nos ocupamos de que la temporada sea muy variada con el objetivo de poder llegar a todos y fundamentalmente de disfrutar artistas. Y este año tendremos eh, destacados instrumentistas eh, del ámbito nacional, internacionales, directores, y también obviamente para nuestros artistas pampeanos siempre mm. el lugar eh, que nos cabe y que que nos enorgullece. Mm. Yo particularmente amo mi tierra y mm. Y, y desde ese lugar es que siempre tengo presente todos los aspectos posibles Ajá. en los que podemos interactuar y mostrar lo nuestro. Sí, tal cual, qué importante. Sí. Eh, ¿Cómo va a ser el, el cronograma, digamos, este concierto de apertura que se va a realizar el viernes? Bueno, el, el concierto eh, se va a estructurar en dos partes. La primera parte eh haciendo referencia a la mujer como inspiración, uh -huh. tendremos este eh selección de la ópera Carmen, una obra del holandés eh Jan de Haan eh que se titula Virginia uh -huh. y te, y culminamos eh con Molly on the Shore, que es una eh una obra de Percy Grainger que trata de, do, de dos reels eh, irlandeses, o sea, uh -huh. dos danzas populares irlandesas, sí. que fueron motivo de un regalo para su mamá. Uh -huh. Segunda parte, eh, enteramente dedicada a la primera sinfonía original para Banda Sinfónica de Robert Smith, eh, basada, que se titula, primero, La Divina Comedia, y porque está basada en el texto homónimo y épico de Dante alighieri sí. eh, si, si vale mi percepción aquí eh, bueno es, es una sinfonía que consta de cuatro movimientos uh -huh. con una integridad que que marca un poco y refleja lo que eh, lo que mm, está en el texto original sí eh, si bien un contexto del medioevo Eh, en donde se reflejan cuestiones filosóficas, eh, lo, lo social, lo moral, lo religioso. Uh -huh. eh, Robert Smith, que compuso esta obra entre 1995 1997, parte de esa originalidad recreando lo que allí está en el texto uh -huh. desafiante, y sí. por donde la miremos, sí. consta eh, en, sus, en su nombre, Infierno, sí, sí. Uh -huh. Purgatorio, Ascensión, Paraíso. Tal cual. Quizás uno tiene ya, cuando digo estos títulos, uno ya tiene un, una referencia y seguramente cada uno puede asir a un concepto respecto de esto que digo, uh -huh. Mm, y, y está muy bien que así sea no sí. yo mm, sencillamente en, en el concierto voy a hacer referencia a la música y que y que es mm, absolutamente descriptiva mm. y cuando les mencionaba lo desafiante lo sí. desafiante es que nosotros eh, tenemos que hacer percusión sí. tenemos que hacer interfecciones tenemos que cantar Tal cual y además <ríe> tocar la música, equivale a sí. decir que un, un, un lindo un lindo momento como para comenzar sí. la temporada de conciertos. La verdad que sí, eh, Manuel, porque lo, a medida que, que, que te iba escuchando, ¿no? y me imaginaba Eh, obviamente estar ahí presente cuando sí, cuando sí. sea el, el, el concierto, ¿no? Esto no de la divina comedia, digo, eh, bueno, lo, las cuatro partes, ¿no? Que pasando por ahí vos los describías bien a los capítulos, el ¿no? que es el infierno, el purgatorio, la ascensión y bueno, el paraíso, es como que está buenísimo también para para el, el que está disfrutando, la que está disfrutando ahí cómo van todos esos vaivenes, ¿no? De acuerdo. Eh, a, a lo que se está tocando está buenísimo y es eso que decís vos, ¿no? Qué desafío para ustedes también. Eh, porque claro, quizás unos del otro lado y no, no como que lo percibe. Sí, pero este... no sé si está tanto por ahí en los detalles algo que sea entendido o entendido, por la... supuesto. Mm. Pero también es esto, ¿no? Como desafiarte y más con, con esto que, que resalto, ¿no? De la divina comedia pasando por los cuatro estadios diferentes eh, sumándole voces también en este mm, caso, una percusión, sí, todo. Tal, tal cual. Es una claro, es como una manera de, de, de llegar al, al espectador, mm. este que es lo, es lo que necesitas en esta cuestión, más, más con una obra de ese nivel, tal cual. Yo creo que mm, eh, un, un poco escuchándolas a ustedes, eh, el objetivo siempre está que el el el, el escucha alcance sí. todo lo que sucede en el escenario, pero no solo alcance, sino que también sea parte de de del disfrutar o no de, de de de lo que está sucediendo. Mm. Creo que la particularidad de construir un concierto no solo sucede arriba del escenario. Lo que está eh, los que participan en la platea son absolutamente importantes sí. y desde ese lugar es que siempre eh, es, yo o o me gusta brindar la información eh para que la percepción sea distinta y a la vez el disfrute pueda ser distinto no eh si uno o, o sea quizás yo parto de un concepto que quizás puede sonar como erudito, o, o pero pero mi, mi, mi, mi objetivo es canalizar eso en, en un efecto que sea mediato y absolutamente sensitivo mm. es decir que cada uno pueda tener la percepción de lo que sucede no y la obra en, en, en esos estadios sí. Eh, nos van pasando por, por por momentos que son que son hermos sí, sí. sí, y sí y más que nada más allá de cualquier concepto mm. de erudito o el rótulo que cada uno desee mm. ponerle sí, sí. está en sentirse parte disfrutar y, y, y, y ser parte de lo que sucede mm. creo que el tocar música en vivo para eh, tiene muchos desafíos mm. en, en, en muchos aspectos no sí. pero para nosotros es, es eh, absolutamente es brindarnos desde lo más auténtico y desde, desde el máximo de nuestra capacidad no mm. eh, eso es el, el, el, la garantía de, propia de saber y entender que, que dejamos lo máximo y en posts del disfrute de, de, de la escucha que nos que nos acompaña en todos los conciertos. Uh -huh. Sí, tal Total. cual. Bueno, aparte bueno, la la banda Sinfónicas puede decir, ah, siempre se, se reinventa, lo ha hecho por ejemplo durante la pandemia con, con los conciertos sí, sí, sí, y lo siempre acuerdo. es una sí. siempre es un placer escucharlo porque sí. bueno, siempre algo nuevo tiene para sorprender. Manuel, en esta siempre, ocasión no, la verdad que siempre nos hemos ingeniado esa, como para es pasar, ese, sí, <risa> sí. pasar ese los momentos, ¿no? Y esta sí. temporada, mira, va a tener mucho eh de estrenos eh, en música eh, música contemporánea, Ajá. es decir, un abanico tan, tan grande que, que que eso hace que también para nosotros Eh, sea muy interesante poder transitarla. Bien, eh, de yo creo que, eh, eh, eh, o, o sea, cuando yo me pongo a pensar en qué en, en, en qué es lo que puedo hacer durante el año, eh, uh -huh. me, me, me pregunto y, y a la vez me pongo en el lugar... Uh -huh de qué me gustaría disfrutar, claro, qué, claro. Qué, qué, qué, qué, qué quisiera ver, qué quisiera escuchar. Sí, sí. Y a partir de ahí eh, es, que es el punto de inicio para, para comenzar a estructurarla. Siempre hay mucha gente y queridos artistas que, que, que gentilmente nos acercan propuestas y aquellas que son viables y alcanzables claro. son las que a veces tomamos también como como un... Un, un punto importante para, para poder coronar y para poder estructurar la, la, la temporada pero básicamente el desafío siempre sería como la palabra que, que cabe para eh, para poder mantener siempre en vilo la actitud de, de, de hacer buenos programas de concierto tal cual, tal, tal cual. cual. Vos sabés que justo te, te iba a consultar eso, ¿no? Eh, pero bueno, ahí ahí lo, lo, lo respondiste sin que te lo preguntara. Si, si había algo en, mm. en especial, ¿no? Por ahí los allegados o la gente en general también eh, siempre son en el buen sentido, ¿no? insistente pidiéndoles algún repertorio tal en, en cual, particular, sí. ¿sí? Recuerdo mucho el, el año pasado, creo que fue en la Expo Fan, que me encantó sí. cuando hicieron el, los, los videojuegos, ¿no? Interpretando ahí... Las el, músicas de película. La música de película, claro, tal cual. Sí, bueno, este año también sucederán, pero eh, sí, sí, o sea, creo que, eh, desde eh, vuelvo a insistir, desde la estructura mm. siempre intentamos alcanzar a todos y, y, y poder abarcar la mayor cantidad de géneros. Claro. Y este año tendremos eh, importantes directores y destacadísimos instrumentistas. Uh -huh, bueno. eh, yo prefiero no adelantarles, pero sí eh, a partir de ya del próximo concierto, hasta mitad de, eh, hasta lo que queda de año, uh -huh. nos van a visitar muy, pero muy interesantes artistas. Y ustedes uh -huh. ya nos van a ir conociendo. Además, sí, sí. Eh, uh -huh. siempre... Mm, eh ustedes siempre me escuchan hablar a mí pero sí. ya les invito a que a partir de abril eh no solo conmigo sino con los artistas mm. que van a visitarnos porque de eso también eh, el el, el, el es, es parte de esta interacción que que se construye, ¿no? Oh y que también es importante que ellos puedan reflejar yo desde mi desde mi percepción eh, tengo un bueno, justamente una mirada y sí, sí. y a veces eh muchas miradas sobre una sobre mm. un mismo lugar mm. hacen que confluyan opiniones interesantes. Totalmente. Sí, bueno, aparte Totalmente. bueno, van a ir ahí pasando eh distintos invitados, como dijiste, mm. bueno, en este caso también van a tener ahí una, una invitada en este en este concierto si mal no recordamos. Pero para Iván en el piano, eh, porque la obra en su originalidad, eh, mm. la de Robert S. M. la Divina Comedia, en su orquestación, el piano es eh, es parte. Uh -huh. Qué bueno, bueno. está muy bueno. Manuel, muchísimas gracias eh, por esta comunicación y nada, por siempre charlar con, con nosotras. Todos los éxitos, toda la mer para este concierto de apertura y bueno, obviamente los micrófonos siempre a disposición. Bueno, yo les agradezco que siempre estén atentos, a atentas a que a las cosas que nos suceden y fundamentalmente desde la difusión. Y lo que les puedo decir es que nos acompañen el próximo viernes a las 21 horas en el Auditorio del Centro Cultural de la Sur. Muchas a pleno, gracias. a pleno. Abrazo grande, Manuel, muchas gracias. Gracias.